Esta autoconvocatoria se refiere exclusivamente a lo que el tarifazo de luz y gas, que son los servicios de primera necesidad, porque en su gran mayoría no se puede pagar.